...de Olímpico, eh, eh, negro querido, Fabián Pérez, José Montesano, te saludamos, gracias por estar en este uno contra uno radio. ¿Todo bien, negro? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Gusto. Buenos días, no sé, ahí en el medio. Sí, ah. es, es un horario complicado. Para mí sigue siendo buenos días, sí. Este, buenos días, entonces. Eh, pero es complicado, andan, negro, es complicado. este Gracias gracias por estar. Eh, charlábamos ah, por un poco de, de, de este clásico, digamos, siempre especial el clásico, Este, y, y lo analizamos de que era un momento eh, en cuanto a derrota muy similar, pero en cuanto a momentos y objetivos distintos digo, este Olímpico eh, está probablemente más arriba de lo que ustedes mismos pensaban Sí, bueno, en realidad eh, no arrancamos bien la temporada y eso eh, por ahí eh, nos hizo desconfiar un poco en, en lo que nosotros lo que nosotros veníamos haciendo o a lo que apuntábamos. La idea nuestra cuando empezamos la, la pretemporada, cuando se armó el equipo y hablando un poco eh, con los compañeros y el cuerpo técnico, era tratar de, de meternos en playoff. Eh, y bueno, para eso hay que estar entre los entre los 12 eh, equipos que juegan playoff. Así que obviamente que, que esta posición... Eh, Eh, nos encuentra o sea, nos en, un, en un lugar de privilegio por el momento, pero sabemos que, que todavía eh, falta mucho y, y obviamente que, que trataremos de seguir por el mismo camino y, y tratando de, de cosechar victorias como para poder eh, seguir estando ahí en el pelotón de, de, de los primeros ocho, ¿no? ¿Focalizan, Fernando, únicamente en el presente de ustedes o miran también que por ahí eh, la historia en Quimsa no no está del todo bien como como contaba Fabián? No, bueno, acá siempre se sabe que Quimsa por ahí eh, todos los años se arma en cuanto a presupuesto, más que nada eh, con un presupuesto más alto que el que tiene Olímpico, pero después eh, obviamente que que al momento de, de jugar y de de, de, de, de bueno de enfrentarnos eh, eso un poco que deado que adelado eh, eh, no solo con 15za o sea, con todos los equipos uh -huh. o sea, dentro de la cancha esta es una liga que, que, que se ganan todos entre todos excepto eh, regatas corrientes y, y, y peñarol eh, después el resto eh, hemos mostrado altibajos, hemos tenido victorias, derrotas, por ahí eh, no esperadas o por ahí algún batacazo que nosotros hemos podido dar eh, jugando de local, pero después eh, eh, es una, una liga en sí eh, muy irregular en cuanto a resultados. Uh -huh. Obviamente que después... Eh, Todos los años aparece un equipo la sorpresa la sensación lo que no apostaban nada y terminaron eh, y terminaron yendo para arriba eh, y bueno eh, a, eh, viceversa también no hay equipos que se, ar, se arman muy bien y que después no obtienen los resultados que, que, que por ahí tenían pensado obtener pero esto es muy largo y te da tiempo de recuperarte también y hoy en día eh, en este caso Quinza que es el rival que nos toca hoy eh, no está pasando un buen momento pero de acá a dos semanas se eh, recupera y está uh -huh. de vuelta en la, en la pelea así que eh, es todo así esta liga tiene tiene esos altibajos y sí. bueno hay que saber cómo. Eh, aprovechar también en el momento que uno está en racha, ¿no? Este, mira, Negro, lo describí tal cual y coincido un montón con voy hablamos y hacemos eh, mucho hincapié con el gallego sobre esta situación. Eh, es una liga rachera este que que, que agarraste 3, eh, 4 victorias me, eh, nada, acá mencionábamos a Boca nosotros Boca eh, eh, charlamos con Junior Sequeira sobre una situación casi límite de Boca y a partir de allí, no sé si le trajimos suerte o no mañana nos decís eh, Boca empezó a, a ganar de manera consecutiva llega a 7 y, y llega a ponerse tercero en la liga Sí, tal cual, es eh, justo meter un volantazo en el, en el uh -huh. momento indicado, eh, obviamente que, que ese tipo de equipos uno lo ve eh, cuando arranca la temporada y dice que, que bien que armó, no tiene jugadores en todas las posiciones, tiene eh, dos jugadores por puesto, tiene extranjeros... Eh, que han jugado ya mucho tiempo en la liga y que sabés que te rinden, eh, tenés nacionales que, que, que juegan hace mucho tiempo también en la liga y que sabés lo que te pueden dar, entonces eh, también depende, cuando tenés el personal eh, es mucho más fácil porque ahora si claro. me decís que no tenés la posibilidad, el material que vos tenés dentro del, de, de, de lo que armaste, no tenés la posibilidad de revertirlo, eh, esa es otra situación pero si vos tenés el equipo, tenés los jugadores, y bueno, es cuestión de, de mentalizarse que, que, que la cosa se puede revertir. Entonces pasan pasa muchos equipos, eh, ya venimos, eh, hace varias ligas atrás ya venimos viviendo lo mismo, como que del, eh, del primero al doce eh, hay ocho equipos que, que, que están para pelear el campeonato, entonces siempre termina pasando lo mismo. El que se queda afuera... Eh, Todos se agarran la cabeza diciendo, no, cómo se quedó afuera tal, o cómo se quedó fuera cual, sí, pero eh, tenés, tenemos que pensar que hay, hay muchos equipos que, que, que pueden estar en esa posición o pueden pelear para para, para jugar eh, semifinal o final, entonces, de ahí parte todo, ¿no? Fabi. Uh -huh. Negro, ¿cómo te va? Te saludo este y, y te pregunto, ¿por qué cambia tanto la el accionar del equipo, el rendimiento de un equipo, jugando local y de visitante. Por ejemplo, en el caso olímpico, ¿no?, que se hizo fuerte y hoy va por una nueva victoria de local, que tiene que con un muy buen récord en la segunda parte, y por ahí cuando pegaron la salidita, este, no le fue tan bien. ¿Por qué crees que, que baja el rendimiento de un equipo? Eh, ojalá lo supiera, <risa> ojalá lo supiera. En realidad, eh, estamos viendo esta tendencia de eh, le se se demuestra durante la, durante la temporada muchos equipos, no solo no solo nosotros. Eh, nos damos cuenta de que va ahí bien y pierde acá por 30 o por 20, 25 y nosotros vamos allá y nos pasa exactamente lo mismo. Eh, loco eso, ahí, negro, eh, eh. ¿eh? Sí, excepto los excepto los equipos los equipos eh, que, que te mencioné antes, Regatas y y Peñarol. Eh, después el resto se, se los complica todos ganar de visitante. Eh, sabemos que que bueno que la cancha de uno es como que uno le tiene más agarrado por ahí la mano, que sa sabemos, eh, o sea, entrenamos todo lo, todo el año ahí, eh, nos hacemos fuerte sabemos que eh, en cuanto a la parte arbitral, eh, por ahí se, se deja o se presta jugar un poco más físico en tu casa, porque... Eh, es así esto eh, no, no es algo nuevo ha pasado históricamente en la liga eh, los equipos que juegan de local pueden jugar un poquito más fuerte que sabes que, que por ahí no eh, no te pitan como, como de visitante y esto eh, no es una crítica sino una realidad eh, es, está pasando eh, pasa, siempre, pasa siempre y, y, y no, no estoy descubriendo nada nuevo Pero bueno, la idea es tratar de tratar de ponerse de la mejor manera posible cuando uno va a jugar de visitante. Eh, nosotros no hemos dado muchos partidos de visitante, pero el resto tampoco. Entonces ahí es donde uno pone la cabeza en los partidos de local y sabemos que, que, que ganando los de local o que compitiendo con, contra todos de local y teniendo la posibilidad de conseguir resultados positivos, eh, después de visitantes si y poder ser visitantes, eh, reunir alguna alguna victoria eh, es como un, un doble triunfo, ¿no? Entonces pero la verdad que eh, en cuanto al funcionamiento del equipo, si vos me lo preguntás eh, no, te lo, no te lo puedo contestar, no sé, no, te lo, no sé por dónde por dónde pasa, porque eh, yo creo que, que nos preparamos de la misma manera a ver, jugar de claro. local como de visitante pero después obviamente que, que las cosas no, eh, no, si no, no son iguales no son iguales claro, entonces, te, lo, pero... te lo pregunto justamente por lo que decís vos ¿no? porque uno es eh, justo, eh, justo el ejemplo no vos ganás de, de 20, de 25, de 30 de 15 cómodo en tu casa y vas a, lo, a, a los 10 días al, el mismo equipo, los mismos equipos vas a la cancha del equipo que vos le ganaste por 15, 20, 25 puntos y perder por ahí una cantidad no es que perdés ahí nomás peleando claro, en el final claro. eso es en, en el trámite porque perder se puede perder Acá le puede ganar sacando dos equipos, barra 3 ahora con esta racha de boca, pero también puede pasar. Cualquiera le puede ganar, cualquiera, y eso está claro. Eh, el tema es la forma, ¿no? Es decir, este equipo que me ganó a mí por 20, viene acá y yo le puedo ganar, como Así, así, así, pero por 25. Y después termina sí, sería, el partido con ese Sería historia, algo más creo. lógico que no, que, que no pase eso, sino que si vos ganás... Eh, hoy en día ganar un partido por 25 eh, no es algo que, que pase que pase siempre por ahí eh, hay fines de semana que vos mirás y los resultados y decidi mirar perdió tal por 20 tal por 25 eh, pero no pasa siempre y eh, no es algo que qué bueno que, que es una, una constante en la liga pero Eh, sería más real eh, que vos si perdés, en tu, eh, perdés en, eh, jugando o ganás jugando de local, eh, podés ganar por 10, 12 puntos, eh, o 8, o 6, lo que sea, que después cuando vayas de visitante puedas tener una, una, una performance similar, o no sé, en nuestro caso nos pasó con Quilmes, jugamos en casa y después... Eh, fuimos a jugar de, de visitante Y no nos sacaron 25 Y sabemos que Quilmes hace fuerte en su casa Pero claro, bueno, no, no, fue sé, un no, no sé por qué motivo Pasa eso, ¿no? Claro, ese fue un partido parejo de ir y de vuelta Cambiaron los ganadores Pero fue un partido parejo de ir y de vuelta Que, que, que fue lo que es más o menos Lo que lo que uno Más o menos ve habitualmente O está acostumbrado a ver Con respecto a otras temporadas no La verdad que hay muchas cuestiones como para para poder analizar, José, porque eh, pasan estas cosas, ¿no? Sí. Eh, a mí me llama mucho la atención cuando veo, aparte de equipos que no... Vos, eh, con, con todo respeto, equipos como estudiantes de vaya eh, Estudia, Básquet, que por ahí mirás el plantel, mirás el equipo y mirás el rival y decís esto no pueden tener 20 de 25 puntos de diferencia. Sí. Y, y vos querés encontrar el por qué un equipo pierde Este, por 25 puntos cuando el otro equipo por ahí no tiene tanto personal como para ganarte por veinticinco es más, se... le, le pasó a nos pasó a nosotros en Bahía le pasó a Libertad también de, per, de perder en, en Bahía o sea, no, nosotros cuando le ganamos eh, por veintipico de puntos acá a Bahía eh, muchos pensaban, bueno, en un partido fácil y eso sí, pero ellos ganaron muchísimos partidos eh, no es que es un equipo que ganan... está en el fondo de la tabla y que no tiene rumbo no, vos ves los, vos los resultados, ves eh, los partidos que ellos han ganado y, y no es que ganaron dos o tres durante la temporada, ganaron muchos partidos y de local se hacen muy fuerte y obviamente que sus jugadores eh, se sienten más cómodos jugando eh, de local y levantan mucho su, eh, sus números. Y bueno, me parece que, que, que un poco no, nos está pasando a todos eso, no es una situación de, de que solo le pasaba a Bahía, ¿no? Sí, sí, este, yo creo que debe haber varios factores, ¿no? Eh, el, el viaje también debe influir en algún punto, desde lo físico, no digo que determinante, este, jugar en casa, lo que pasa que es verdad lo que dice Fabi lo que y lo que bien analizás vos, este, son, son muy grandes las la diferencias. La semana pasada hablamos con Fabián Sadi y vos recién mencionaba a, a Quilmes. Y, y te aprovecho negro porque este sé que no tenés problema y, y, y, y yo le preguntaba a Sadí si ellos sentían interiormente este eh, que el no haber descenso lo los lo dejaba fluir un poco más, eh, lo soltaba, le sacaba un poco de presión y, y en un buen análisis decía, "Y mirá, eh, la situación más el ganar te hace descomprimir todo desde la gente dirigente y nosotros. Eh, les paso un poco esto a Olímpico, ustedes sienten que, que que esto ha sido de algún lugar un factor que les ha servido para para soltarse y poder en esta segunda etapa de la temporada eh, eh, hacer, haber hecho la campaña que vienen haciendo. Mira, todo depende de de de cómo tengas armado y del objetivo principal que tengas cuando arranca la cuando arranca la temporada. Eh yo en el descenso prácticamente eh, no pienso nunca cuando arranco una temporada o sea, ah. pienso que siempre se puede estar más arriba que se puede trabajar para estar más arriba eh, después de, es una circunstancia que se vive hoy en día pero no creo, me parece que no, no puedo hablar por todos ¿no? pero en su gran mayoría los jugadores eh, cuando arrancó la temporada ninguno piensa en, en el descenso uh -huh. y Eh, no, no creo que, que, que el funcionamiento o el rendimiento de cada jugador eh, dependa de si hay descenso o no me parece que esto es un trabajo para todos y calculo que todos quieren jugar bien haya o no haya descenso para tener un mejor contrato la temporada que viene uh -huh. es así, o para poder jugar en equipo más competitivo o en el equipo que juegan por cosas más importantes Eh, me parece que va, en realidad va con, con lo que uno quiere para su carrera deportiva, más que nada. Uh -huh. eh, yo en mi caso, eh, nosotros sabemos que por, por el momento tenemos un año sin descenso, no sé qué va a pasar con el próximo, pero eh, uno no yo, yo no me pongo a pensar en, en, bueno, este año me relajo, como no hay descenso, juego más o menos, entreno más o menos, uh -huh. voy a tirar al más o menos, no me preparo como me tengo que preparar, totalmente que eh, si tengo malos números no no me voy a ir al descenso. Ojo, no, no, no es si tu me, trabajo, si es tu mi, trabajo. Mi mi, función, mi rendimiento no es el no es óptimo, eh como no hay descenso no no me preocupo. Uh -huh. No, me parece que ninguno el, el que el que le practique un deporte de alto rendimiento y en este caso tan competitivo Eh, y en una liga tan competitiva como es la, la liga argentina uh -huh. me parece que, que ninguno piensa por ese lado no, no no no no está claro está claro lo que lo que explicaba digo yo no sé si sí si con para mí desde algún lugar debe jugar inconscientemente este eh, pero bueno qué mejor que ustedes para para explicarlo y para y para charlarlo, digo, y esto no significa lógicamente que, que usted eh, es su trabajo y cuanto mejor lo hagan y, y más rindan, eh, mayor beneficio van a tener en, en la temporada ah, siguiente, ¿no? Por ahí, por ahí algún dirigente piensa de esa manera y por eso eh, dice, bueno, este año eh, le pongo prioridad a otra cosa uh -huh. que no sea... Eh, ...principalmente el equipo... ...no me pongo a gastar una locura en... ...en armar un equipo súper competitivo... ...porque sé que... ...que, que bueno, que, que al no haber descenso... ...tengo la posibilidad de, de... ...de meter mano en otro lado, dentro de la institución... Eh, ...digo, infraestructura... ...o darle eh, un, un... ...no sé... ...un toque social a, a lo que es el club... ...lo que pasa en, en Olímpico también... Eh, ...han hecho... Un, ...un trabajo enorme... ...durante estos últimos meses donde tratan de, de integrar y de, y de poder hacer uh -huh. eh, el club un lugar donde la gente pueda ir a, a, a, a, bueno a, a pasar el día o a, a poder eh, realizar las actividades que tienen dentro del, del club eso por ahí pasa por la cabeza de un dirigente uh -huh. por la cabeza nuestra lo único que interesa lo único que nos importa es que el, que el equipo funcione bien y que, y que ganemos uh -huh. entonces Eh, por ahí, eh, esa pregunta Por ahí se la, la podés hacer a un dirigente Que te van a saber responder uh -huh. O te van a saber decir a qué apuntaron Esta temporada o no Sí, sí, sí, sí, está claro, está claro, negro Fabi Negro, te hago la última de mi parte este Te agradezco por el tiempo ¿A cuántas cuadras está de lo del negro, más o menos? Y no sé yo... negro, ¿Estás, en ¿Eh? sí. ¿Estás en el Carlos V? ¿Eh? ¿Estás en Carlos V? Sí Uy, pasamos el chivo, perdón no pasa nada No, no importa, no importa Estamos en Carlos Quinto Sí, sí, estamos en Carlos Quinto ah, sí. ¿A cuántas cuadras estoy? Y estamos Siete, seis, siete cuadras oh. Más o menos Mirá. Estaban cerca Estaban cerca Sí Y yo ya lo, la, la, lo, Los tallarines Ya los tengo Casi pasados Así Ay, que Ay, mira No, o sea te, puedo, no te puedo decir que venga Porque se, se termina ah, de pegar Escuchá Igual con tallarines No me arreglaba No, pensá, no. Pensá una cosa pensar ah. una cosa Pensá que yo salí hacer de Villa Ángela a la 1 de la mañana al partido de terminó a las 12, a la 1 para poder tomar el micro en Charata a la 1 y 40, para poder llegar acá. Imagínate lo que comí, nada. Mitos, con un plan de no me arreglás también, ahora. ¿no? Ay, te, pido, te pido los lomos, te pido los mitos y te arreglamos. De eh. Bueno, ¿cómo le, cómo, desde lo básquetbolístico, ¿qué tienen que hacer ustedes para ganarle a Quinza qué tienen que, que hacer en defensa para que Kinsa no pueda jugar? Bueno, nosotros sabemos que juegan con, con dos internos internos, eh, eh, pasa mucho tiempo no jugando con Filipe y con Tintorelli, eh, sabemos que, que Trace, Johnny Treise es, es un poco el termómetro del equipo, él hace funcionar él hace funcionar al, al equipo y lo lleva a su ritmo, eh, tiene obviamente la característica de un... De un base anotador pero puede manejar muy bien los tiempos del, de, del equipo entonces la idea es eh, defender defender eh, sus vías de gol en el caso de, de phil pintorelli y eh, green también es es un, es un jugador que, que le gusta anotar, que le gusta ir para el aro eh, pero más que nada va a pasar por, por la energía que nosotros pongamos eh, por, por la intensidad por por estar concentrados en, lo, en los cambios defensivos y, y bueno, por ahí va a pasar un poco todo eh, sabemos que nosotros tenemos la característica de defender duro y de poder correr la cancha si se nos abre el partido así de esa manera eh, a nosotros se nos hace mucho más eh, más fácil todo ¿no? el poder anotar de contragolpe tenemos jugadores que, que lo pueden hacer eh, todos podemos rebotear eh, eh, entonces eso nos da la posibilidad de poder correr la cancha con, con más fluidez Eh, pero todo parte de, de la defensa, todo parte de la defensa que nosotros hagamos sobre sus jugadores importantes, eh, y de, de, bueno, de dominar los tableros, también eh, eso nos va a dar la posibilidad de, de, como te dije anteriormente, de poder correr y, y, y tener y tener ese, ese punto a favor. Así que me parece que más que nada por ahí. Bueno, Negro, gracias por el tiempo, perdón no, por, por los fideos, Este... No, no problema <ríe> Y lo mejor para esta noche, Fernando Bueno, bueno, muchas gracias Y siempre es un gusto hablar con ustedes Abrazo, abrazo grande El no, negro chau, no el negro Fernando un Malara Jugador de Olímpico Hoy 10 de la noche Olímpico juega con Kimsa Televisado por el Teis por Alternativo ¿Qué más hay que decir del Clásico?